Soy proteccionista. Eh, ayudo mucho a los animales, aparte de tener yo 60 perros y 31 gatos. Eh, ando mucho en la calle en los barrios principalmente. No el hecho de, de hacerle el favor, sino a la gente, sino a los animales. Porque hay gente que quiere acceder a la castración gratuita, que gracias a Dios lo hace el municipio gracias a Marisa que implementó la castración gratis, que era muy necesaria para nuestro partido. Y bueno, los barrios, es mucho perro, mucha perra pariendo. Y bueno, y ahí empecé a, a empezar a colaborar con eso, porque sé que la gente trabaja, no puede ir a sacar el turno tal vez, o sí, o no pueden, o bueno siempre hay una excusa, pero El que termina pagando las consecuencias es el animal, que en realidad son las perras hembras que viven pariendo y después nos encontramos con los cachorros abandonados, denutridos, con sarna, se mueren porque en realidad es costoso tener un animal en condiciones Y bueno, los barrios lo que carecen más de todas esas cosas. Me gusta lo que hago, aparte de tener todos mis perros grandes. Eh, yo arranqué con Nelly Martínez, todos me conocen. Fui también un tiempo al refugio municipal. La colaboración, lógicamente, que siempre se necesita. Soy una persona que no tengo una ONG, soy independiente, no tengo socios. Con la ayuda de la gente cuando hay un problema muy muy complicado siempre pido y la gente me ayuda le agradezco a todos los que me siguen ya los que me conocen saben junto cartones, latitas fierros viejos, heladeras viejas, todo lo que la gente no le sirva me llaman, yo los cargo lo vendo y todo eso también me sirve para los gastos eh, veterinarios que son cuando uno va con el animal que levanta enfermo, lastimado, agusanado. Todo eso tiene un costo. Lógicamente, que yo con tanto animal, mi entrada ya no me alcanza ni para los míos Entonces, como yo tengo que buscar la manera de no todo siempre es dinero para que te donen, siempre hay otros recursos que... Y bueno, un día se me cruzó eso y lo puse en el FEI y la gente me ayuda con cartones, con latitas. La, y me lo llevan hasta mi casa y lo que no lo voy a retirar yo del domicilio la castración gratita, gratuita que te digo lo vuelvo a agradecer porque yo siempre llevé perras a castrar uh -huh. y para poder castrar de un barrio tal vez podía llevar tres en el mes porque yo tenía que juntar el dinero claro. para pagar bueno, esto es una cosa increíble eh, tener a la sanidad animal que también es la vacunación antirrábica gratuita en el 2023 creo que he llevado más de 100 perras a castrar yo les hago el transporte gratis el que me quiera dar una mano para el combustible bienvenido sea pero voy por el animal como lo hice en el ecopunto el año pasado fui por una perrita en junio y terminé en octubre castré todas las perras hembras que estaban en el ecopunto. Estamos organizando una nueva jornada para este fin de semana, ¿no? Sí, sí, por eso me convocaron a mí para este mes, que se lo agradezco a las chicas, a Martina, que se comunicaron conmigo. Si yo estaba dispuesta a poder que, que ellas puedan difundir eh, mi nombre y hacer eh, la publicación, dije que sí, que ningún problema, sí vamos a estar en la plaza de la salud uh -huh. el sábado 15 de la 1 hasta las 5 de la tarde, están todos invitados, eh, la gente que quiera colaborar con lo que sea a llegarse hasta ahí dejar la dirección, uno retira las cosas o donar lo que quieran. ¿Qué puede acercar la gente? Entre, entre varias cosas ¿qué puede acercar? Medicación que no usen, gasas algodón, pervino todo tipo para curaciones alimento balanceado que sería un golazo, mantas por ahí ropas eh, gruesas como, eh, como te puedo decir algún pullover uh -huh. algunas cosas que sean gruesas que abriguen en una cuchita el que quiera colaborar también tengo un alias que eso bueno, ya lo están difundiendo las chicas uh -huh. eh, hay gente que le gusta No puede hacer todo lo que uno hace, pero, pero sí le gusta colaborar de otra manera. Después también lo que uno pide a veces son tránsitos eh, temporales para que el animal se recupere cuando levantamos, o una perra preñada, o cachorros, que mayormente pedimos el tránsito porque nosotros estamos eh, colapsadas de animales. Así que este sábado en el Parque de la Salud. En el Parque de la Salud sábado 15 en el parque de la salud ya te aviso desde de, de la 1 a las 5, ahí van a estar las chicas y yo también lógicamente voy a ir después de las 2 cuando mis animales me lo permitan, los esperamos a todos y bueno, ojalá que sea una jornada linda y aparte tengo también cachorros para dar en adopción, que voy a pasar las fotitos, eh, les voy a mostrar a quien esté interesado son animalitos hermosos que también son, lógicamente, que uno levanta de la calle